Y hasta ahí que nos vamos a conocer mejor nuestro tejido industrial e empresarial en esta ocasión Vamos a conocer mejor a la peluquería Agus Vamos a tener el gusto de poder hablar con su asesor de imagen, con Dai que está ya aquí con nosotros Bienvenido Dai, en estos momentos ya entendemos que todo el mundo quiere tener su imagen perfecta para las fiestas de Tudela Hola Paul es así, ¿no?, como sí, sí. entendemos, ¿no?, que, que sí, ya se sí. aproximan las fiestas y todo el mundo le apetece tener ya todo, pues quiere ir a la peluquería antes de fiestas. Cuéntanos un poco cómo se está llevando todo este proceso. Bueno, en principio, saludar a, a nuestra estimada clientela y a todo el mundo, de, a nuestra gente de Tudela. Pues nosotros eh, trabajamos de forma... Que te va, que entendemos que por cita no sí sí con cita puede pedir su cita y allí asesoramos a nuestras clientas uh -huh. a nuestros clientes porque el servicio es para dama y caballero también tenemos el servicio para los niños, y para el área de caballeros pues eh, hacemos un tipo de ritual Ajá. en barbería que actualmente pues está llevando mucho, el cambio de imagen, el asesoramiento, lo hacemos en base a, al tipo de rostro, la contextura de la persona, y pues asesoramos a, a nuestro cliente y a las, a las chicas, pues también tenemos un servicio muy especial que es eh, a partir de la estética, cualquier tipo de servicio que se le pueda prestar, un, un asesoramiento de imagen, Eh, cambio de color, un cambio de luz, eh, cambios extremos que hemos hecho mucho en la actualidad pues nos conseguimos con algunas clientas inconforme con su tipo de, de imagen y pues nosotros lo que hacemos es crear una imagen corporativa en base a la tendencia a la moda a los nuevos estilos hay una gran variedad y cómo es el, el cliente que nos encontramos en la ribera ¿Qué, qué es lo que más os solicitan desde peluquería aus? desde bueno tenemos una, una variedad de clientes algunos demandan eh, sobre todo pues querer eh, un nuevo look un corte un nuevo estilo sobre todo lo que se está llevando ahora tenemos una cartera de clientes bastante atrevida porque te pide ya no el típico o la o la típica Eh, cambio clásico que normalmente anteriormente se, se llevaba. Uh -huh. Actualmente nos piden colores un poco más radicales, más tendencias. ¿Radicales a qué te refieres? A ver, por lo general nosotros trabajamos en la parte de colorimetría una una base del 1 al 10, ¿sí? Desde un castaño hasta un rubio elevado a número uh -huh. 10. Pero actualmente... Eh, la mujer está más atrevida, quiere llevar un color más vivo, más cálido, Ajá. con mayor tendencia, un corte con bastante asimetría. Jugamos mucho con su tipo de rostro, las edades. Para para tener un cambio de imagen y ser un poco más atrevida no se necesita ni ser ni joven ni ni ni, ni mayor, ni adulto. O sea, es querer cambiar atreverse, estar en la tendencia, estar en la moda y con eso pues conjugamos un poco lo que es la tendencia al vestuario y, y todo. Depende del, del, del asesoramiento y lo que quiera la gente. Eso voy Tampoco, a un poco, ¿no? Que cuando sí. cuando hablas al ser asesor de imagen entendemos que habrá clientes que que vayan a peluquería Agus y digan, "Yo quiero hacerme un cambio, que he visto esta fotografía, tengo esto en la mente", pero de repente vosotros veis que ese esa imagen no va con su rostro, ¿no? Sí. Eh, ¿Os habrá tocado también este tipo de cliente que al final dices, si quieres hacer un cambio, esto está muy bien lo que nos propones, pero te proponemos mejor este otro cambio o, o no? Cuéntanos un no, poco. Sí, sí, perfectamente. Eh, nos llegan clientas que de pronto a veces no saben qué es lo que quieren. Entonces, previamente se hace un, un, un asesoramiento, el cual le recomendamos, lo que tenemos en tendencia lo que hay en la actualidad sí vamos mucho a la par con, con lo que va saliendo en tendencia uh -huh. entonces eh, algunas clientas vienen con alguna idea y nosotros pues lo que hacemos es eh, reforzar un poco lo que ellas traen y al mismo tiempo pues darle un asesoramiento en, en base a, a, a su contextura su tipo de rostro y su forma de vestir porque todo pues tiene que ir en armonía. O sea que también eh, asesoráis un poco en cuanto a vestimenta, los colores que le pueden ir a la persona. Sí, sí, sí, perfectamente, perfectamente. Ten en cuenta que nosotros hacemos un test y en base al, al, al tipo de color de, de piel también es recomendable eh, ofrecerle un color de cabello. Pues no podemos, eh, una persona que tenga la piel muy clara le vamos a colocar... ...un color negro que la podemos... Po ...podemos colocar su imagen un poco más agresiva, al contrario... ...tenemos que realzar su imagen, ¿sí? Siempre que se vea más cálida, más alegre, que vaya más... Estamos la... hablando con Day, ya lo están escuchando... ...el asesor de imagen de peluquería Agus en Entudela... Eh, ...previo a fiestas, ya nos estamos encontrando con fechas... ...en las que todo el mundo lo quiere para allá ¿no? ...o para ayer que entendemos que también que eh, vuestro periplo vacacional coincide con las fiestas de Tudela, o no, Cuent contarnos un poco. En cuanto a cuándo abrís, cuándo vais a cerrar, si vais... Eh, de momento estamos abiertos hasta el día 24. El día 24 vamos a trabajar aproximadamente como hasta mediodía. Y pues ya tenemos una cartera de clientes bastante amplia, la cual... Pues ha pedido su cita desde muy temprano porque, la verdad, estamos un poco colapsados con, con el trabajo. Más sin embargo, eh, si tenemos que alargar un poco el horario, estaremos como hasta las 4 del día 24. Y luego ya hasta el día 31, que es cuando volvéis sí, a abrir, ¿no? Sí, nos volvemos a incorporar. Muy bien, pues eh, que quieren... ¿Dónde está ubicada la peluquería Agus? Que quieren conocer a Dai y a todo el equipo de peluquería Agus. Que se acerquen, que se acerquen, que pidan su cita. ¿Cómo pueden contactar con vosotros, Dai? Nos pueden contactar... Nos pueden contactar a través del número cuatro ocho ocho y nos encontramos en concarera die 18 frente al mercado los abastos. Uh -huh. Repetimos el teléfono, 948 82 85 71 948 82 85 71. ¿todavía hay algún hueco antes de fiesta? Sí, sí, sí, perfectamente, hacemos todo lo posible porque por nuestra clientela y las personas que, que se quieran acercar sean atendidas. Pues ya lo han escuchado eh, en el espacio de Comercio Empresa en tudelaoy.com. Hoy hemos conocido a Dai, que es asesor de imagen de la peluquería Agus. Se eh, pueden tener una cita con eh, con todos sus eh, las personas que están trabajando en Peluquería Agus y concretamente con él y de esa forma, pues bueno, pueden tener una opinión y luego el cliente es el que decide, ¿no, Dai? Porque muchas sí, sí, veces también ¿no? Tened en cuenta que es, es mucho los servicios que se prestan en la, en la peluquería, no solamente el cabello, nosotros nosotros maquillamos, preparamos novias, quinceañeras, para fiestas, cualquier tipo de servicio, asesoramiento, imagen general. También actualmente eh, eh, estamos trabajando con maquillaje de caracterización, maquillaje de transformación y deformación eh, y hemos habilitado la parte estética que no estaba funcionando y ahora... Estamos en un proceso, progresivamente vamos a ir incorporando más cosas También tenemos, eh, que te quería comentar, todo lo que es tratamientos capilares Tenemos cualquier tipo de tratamientos capilares para las personas que tienen eh, problemas de pérdida de cabello eh, Que quieren regenerar y reestructurar su cabello También contamos con todos los servicios en general Ya lo han escuchado que quieren tener más información, acérquense a la peluquería Agus frente al mercado de abastos en ese teléfono de contacto, el 948-8285-71, recuerdenlo, ¿no? 948-8285-71. Dai, ha sido un placer conoceros y de verdad, que si no nos vemos, que tengáis unas felices fiestas y que trabajéis muchísimo, que os lo merecéis. Vale, muchas gracias, Paul. Hoy en Comercio y Empresa hemos conocido a Peluquería Agus.